buscando ese después de la deriva. A partir de ideas y acciones colectivas queremos forzar esta realidad brutal y oponerle una salida amorosa, autónoma y comunitaria. es posible que pase de, se desapercibida una explosión el 20 de marzo del 2024 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires un pueblo explotaba una empresa explotaba y liberaba como si fueran copos de nieve como una escena del estilo de Eternauta, una sustancia tóxica, que quizás le suene que se llama atracina aquí nomás, en la provincia de Buenos Aires esa empresa era que produce agrotóxicos hace varios años, eh, esa empresa que hizo lobby para seguir funcionando, esa empresa tiene hoy capitales norteamericanos y chinos. Pero ¿cómo es posible que pase desapercibida una explosión? Evidentemente una parte habrá que responder, por eso que en estas mismas horas vemos el rol que tienen los agronegocios para digitar una parte importante de qué hace o qué deja de hacer el país. Habrá que responder también, obviamente, como en todos estos casos, acerca del intendente, acerca del gobernador de turno y acerca, por supuesto, del presidente. Pero ¿cómo es posible que pase desapercibida de una explosión? Habrá que preguntarse también qué pasa con instituciones estatales, públicas y en muchos casos queridas como centros de investigación, tal como veremos la UTN, el propio CONICET o la Universidad Nacional de La Plata. Habrá que pensar qué pasa con un Estado que no previene, que no mitiga, que no resuelve y que no protege a esa misma gente que veía caer la tracina a pocas minutos, a pocas horas de la explosión. ¿Cómo es posible que se multiplique una lógica de territorios y de cuerpos sacrificados? Pero a todo este mapa obviamente hay otras cosas y de alguna manera quienes estamos llevando a cabo este proyecto llamado Después de la Deriva intentamos multiplicar, porque hay comunidad, porque hay reunión, porque lo vimos con las brigadas en Córdoba, en Río Negro, en Chubut, porque se vio con la ayuda comunitaria en Bahía Blanca, porque también lo vimos a quienes defendieron a las personas judicializadas con Vic, con Mauricio, con Federico, en diferentes lugares del país, tal como había pasado en Abuel y Roque en Jujuy, todo un etcétera, un largo etcétera, que dice que evidentemente hay comunidad y que el poder corporativo y mediático lo sabe y por eso avanza, y el poder judicial lo sabe y por eso avanza. La duda... Y de alguna manera la duda que va a atravesar el día de hoy es si eso que el poder corporativo, el poder mediático, y el poder judicial sabe que hay comunidad, lo sabemos de este lado. ¿Y qué significa que haya comunidad? Hoy, en después de la deriva, Atanor. Atanor representa la política del despojo, pero también representa diferentes formas de caminar cuando la vida importa, cuando la vida no es un medio sino unidad como siempre, un fin. Sean bienvenidos, bienvenidas al programa número 358 de Después de la Deriva. Buenas noches, como decía Guille Folguera, estamos ingresando al capítulo 358 después de la deriva. Además está Paula Blois, Pau Blois a quien saludamos esta quieran? noche. Buenas noches, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Sergio arbolella estamos del otro lado del vidrio. Además de Ulises Violato y de Facu Martínez-Gortz está Ana Carolina Strongoli, que es parte de este colectivo. Al igual que Natalia Concina, que Tomás Batista. y Iniciando además la segunda noche de esta aventura colectiva que estamos teniendo aquí en Revuelto Radio... Eh, una propuesta que a las, de a las 8 de la noche, entre las 20 y las 22, enciende sus cámaras eh, eh, De esto que parece streaming Pero es radio Es radio, exactamente Y lo estamos haciendo Y hay hay programas, amigos, que, que están también sosteniendo esta grilla nocturna Que iremos repasando a lo largo de, de esta noche De estas dos horas de programa Que como bien enumeraba recién Guille Arranca fuerte y al medio con lo de Atanor Que, que la verdad que es una locura este, muy impactante no solo porque sea una empresa con capitales norteamericanos y chinos, sino por lo que lo que ha vivido esa comunidad y lo que sigue viviendo, porque aquí no ha pasado nada, ¿no? Atanor, Atanor de San Nicolás, porque Atanor tiene otras también plantas en, en Córdoba una y en Pilar otra, creo. Y Atanor en San Nicolás explotó hace un año, el 20 de marzo del año pasado, el 20 de 24, hicimos un programa después de la deriva con Natia que en aquel momento, y de lo que se trataba en ese momento la de bueno no es un accidente no es una aplicación una, explos una explosión que tiene que ver con eh, el extractivismo es, es, es esencial es no, no se puede pensar que fue algo excepcional eh, ese fue el, ese, el eje que recorrió que el programa y hace poquito fuimos a san nicolás y un poco para ver qué está pasando fuimos invitados y hablamos con personas con vecinos y vecinas de la comunidad que están resistiendo además Atanor tiene un montón de años de, de vecinos que le están resistiendo, un montón de años de denuncias y la empresa está funcionando. Eh, simplemente un dato, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires el año pasado le otorgó a Atanor el certificado de aptitud ambiental. Eh, <risa> aún después de la explosión y aún este, con... Es evidente, uno va ahí y ve el derrame, ve la contaminación y además están los vecinos. Eh, como si no pasara nada, ¿no? Como si no pasara nada, pero sí. para hacer, además, hubo un pequeño este circo, porque hubo una, una consulta ciudadana que fue a través de internet y duró 10 días. Y esas consultas nunca son vinculantes, ¿no? Pero, ¿Y ¿Cómo salió? Y eh, la mayoría de las personas se oponían al, a la apertura de la empresa, bueno sin embargo tiene el certificado y está funcionando. Que parezca democracia, ¿no? <risa> que parezca un accidente, que parezca democracia. Este, es muy impactante, vamos a intentar eh, ir recorriendo un poco lo, lo que está pasando hoy en San Nicolás con, esa plant, con una de las plantas de Atanor, como bien decía Pau, Eh, hay voces de vecinos y después vamos a estar hablando más cerca del, del final de esta primera parte del envío con, con el abogado que está siguiendo esa y otras causas ambientales en provincia de buenos aires como para tener un panorama y, y seguir vinculando esta esta cuestión bueno que ustedes han abordado juntos en ese maravilloso libro que es veneno y digo el uso de los tóxicos estas plantas tienen que ver con esa lógica Es ¿no? parte de la realidad del veneno del agronegocio o sea es una fábrica de venenos para el agronegocio si uno piensa en las consecuencias, bueno, lo que Guille decía, en las características del agronegocio, esa fábrica no debería existir. O sea, ¿para qué viene no? Es interesante preguntarse, invertir, ¿no? Eh, ¿Una fábrica de agrotóxicos puede no explotar? Digo, porque pareciera que efectivamente es un accidente, pero da la sensación, y por algo están en estos países, digo, no está solo en Atanor, después eh, en algún momento vamos a contar algo de Tecnomil en Tierra del Fuego, pero digo, aun cuando no explote, no está explotando, digo, no está liberando, habrá en todo caso que preguntarse qué es esto que, que llamamos accidente de una manera tan liviana, ¿no? Uh -huh. Vamos a escuchar en un ratito voces de, de esos vecinos y vecinas de la comunidad eh, contarles que después de la deriva se integra una grilla que que los lunes tiene el Varieté Club de Música con Claudio Orellano, que mañana tiene al, a la nave insignia de esta de esta señal que es Revuelto con Alexi Monassi, los jueves está Abrazo Brujo con Fernando Yuró, los viernes Entredicha Casa de Ideas, esa, ese espacio, esos lugares que habita Gabriela Stoppelman, los sábados hay Revuelto en concierto y los domingos el desconcierto de Quique Pessoa, la voz eh, institucional de esta emisora. Si les parece arrancamos con los testimonios o quieren introducirlos Arranjemos. de algún modo. No, Ajá. solo contextualizar, que fuimos para allá, ¿no, Pau? Fuimos con, con varias personas queridas, con Esteban, con Carly. Con Anabel Pomar. Con Anabel, de exaltación. Exacto, estuvimos ahí el 29 de marzo, creo que fue un sí. sábado, estuvimos hoy domingo, estuvimos el sábado en una reunión muy linda que se hizo en la plaza del barrio Química, así se llama el barrio, barrio Química. Sí. Eh, y bueno, ahí eh, escuchando los testimonios de los vecinos, ¿no? Eh, muy terrible la realidad que se está viviendo, pero muy lindo el encuentro porque hubo mucha mucha participación, eh, mucho abrazo, eso fue lindo. Y luego nos quedamos ese fin de semana y amanecimos el domingo y fuimos a ver ahí a las barrancas eh, cómo está la mancha de, de contaminantes llegando al Paraná. Esa combinación ¿no? de tristezas, de narraciones una persona diciendo que eran 19 y solo quedaba ella, digo, para que veamos el nivel de dramatismo combinada con la música y las empanadas, digo, valga, vale también porque tiene que ver con con la editorial y el buscar grietas para pensar cómo organizarse comunitariamente. Es muy impactante en nosotros, el año pasado, poco después de la explosión, estábamos yendo con puentes de agua a Hachal y los los propios choferes del micro nos decían, "No, no, paremos ahí, total no pasa nada, ¿no?" Claro. Esta idea de que no pasa nada Y estamos como habituados a vivir en esta basura, ¿no? Sí, sí bueno, de acuerdo, de, de, acuerdo de ese viaje. Y no sé de qué estoy hablando. <risa> <risa> bueno, les parece que escuchemos el, el, el primer, primero de los testimonios. El primero de los testimonios. Tenemos testimonios de Miriam y de Osvaldo. Y bueno, el, el primero es de Miriam. que La pregunta que, el, que le hicimos en ese momento fue eh, ¿qué es Atanor? ¿qué representa Atanor para ellos? Y así empezaba Miriam. La fábrica para mí es... Este es muerte, es un signo de muerte contundente, lo digo porque en cada cuadra este en cada casa de una cuadra no hay una persona que no haya fallecido de cáncer. Acá este no no no hay edad para el cáncer en esta zona eh, como también el resto de San Nicolás. Lo que pasa que tenemos lamentablemente este tenemos los recursos nuestros, nada más como para salir y seguir la lucha, porque no nos acompaña el gobierno, el intendente de la ciudad, a tratar de solucionar esta situación, porque el día de la explosión, que fue el 24 de marzo del 2024, fue una catástrofe terrible a las 4 de la mañana eh, de haber... este se explotó una de sus calderas y bueno, nosotros este, no es que amanecimos, fue tan grande la explosión que la mayoría salimos a la calle, porque ya sabemos que la fábrica está tan, tan lidera nosotros, que salimos a la calle y nos encontramos con una llovizna de atracina, era tipo nieve, muy blanquecina, que se veía, Se veía caía sobre nuestros cuerpos y a la vez se veía por el traslluz de la, la luz de la calle bueno en ese momento en la desesperación no sabíamos si iba a seguir este explotando tras caldera eh, nosotros sabemos que estamos a, a riesgo eh, por las pocas las pocas cuadras que, que estamos habitando y ahí fue nuestra desesperación sumando que tuvimos 72 horas encerrados, todos dentro de la casa, este no vinieron ni la policía ni los bomberos a darnos una ayuda, preguntarnos que si necesitábamos algo, que si había alguna persona descompuesta como para trasladar a, al hospital, tampoco de parte del municipio, se acercó nunca el intendente, pero bueno, este... En definitiva, vivir al lado de la fábrica tanor para mí es un significado de muerte. Vivir al lado de la fábrica de Atanor es un significado de muerte, no es una metáfora, ¿no? Recordemos que la, que la tracina es un herbicida muy tóxico, está muy documentado los diferentes efectos en la salud. Uno de los más reconocidos es el cáncer de mama eh, y tiene un montón de prohibiciones en, en diferentes o sea, lugares del mundo. como en 37 países. Y Atanor, además de Atracina, que se supone que ahora la planta la, la parte de Atracina está cerrada en esa planta de Atanor, también hace 2,4-D, también hace glifosato. Y en 2014, un camión, hablando de accidente, no accidente, eh, un camión de Atanor que iba desde Córdoba a San Nicolás, volcó. Volcó en San José de la Esquina y contaminó todo el, el lugar, llegando al... Alcarcarañá, en los 4D, llevaba a Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Historia de, de contaminación, irregularidad. no va a pasar mucho en el año, ¿no? Nos va a pasar mucho en el año eh, como aparece un carácter accidental que por sistemático y de alguna manera por... por eh, evidentemente no buscado en un sentido literal, pero protegido por muchas instituciones, muestra que la palabra accidente no sirve, no vale y no es pertinente en ningún caso. Perfecto. Y va a estar bastante de moda pensar con justicia que este gobierno que tenemos eh, no se ocupa porque no le importa, pero la verdad es que esto viene pasando hace mucho tiempo, ¿no? Y la responsabilidad, ¿no? Uh -huh. En todo esto, los gobiernos provinciales, mal que nos pese, son claves desde la reforma constitucional de 94 y Atanor no solo no es la excepción sino que la confirmación de eso. Uh -huh. eh, Quieren que escuchemos el segundo testimonio, también es Miriam, y en este caso lo, un poco lo que plantea es, ¿qué se debería hacer con la fábrica? Yo no, no, no quiero que la fábrica se radique porque acá la expansión en San Nicolás es muy chica. Eh, expandido Se ha expandido mucho San Nicolás a lugares que supuestamente tiene para zona fabril, pero también hay mucha gente que se ha trasladado a esos lugares. Entonces yo lo que pido es que directamente la fábrica se cierre, porque no puede haber una fábrica tan cerca de la gente, ni en ningún lugar del país no puede haber una fábrica que produzca esta cantidad de veneno, que es astracina, el otro es elifosato, el el Y el 24 4 d no puede una fábrica producir semejante bomba de tiempo este en ninguna ciudad de la Argentina, porque si la han prohibido en 37 pa países, porque tenemos que ser el descarte nosotros, nuestra Argentina, con estos productos que solo lo único que hacen es traer muerte, es muerte, nada más que muerte. Bien, muerte, nada más que muerte, es lo único que trae a Tanor en San Nicolás y que nos trae a todos, porque el próximo audio que vamos a escuchar es el testimonio de Osvaldo, justamente lo que plantea Osvaldo es no es solo en San Nicolás, de, lo que pasa en San Nicolás en realidad nos está atravesando a todos. Principalmente todas estas fábricas de agroquímicos, todos los desechos, ¿dónde van a parar? Al río estamos cerquita del Paraná, contaminan los afluentes, donde sacamos agua en el afluente Puelche, bueno, eh, de acá el agua que tomamos se extrae tanto del río como de pozos, esos pozos se toman de ese afluente que está contaminado, los últimos análisis dieron cualquier cantidad de astrazina, Entonces, bueno, esto no es que nos, nos hace daño a nosotros que estamos cerca de la fábrica Hace daño a toda la ciudad porque todos estamos tomando ese agua contaminada, ¿entendés? Entonces, y se han hecho estudios que la mayoría de embarazos que se han perdido es por este veneno. Nada más que después lo ocultan. Los científicos, los, los médicos, ocultan. Algunos le dicen, chino lo que te pasó a vos por tal y tal cosa. Y otros te dicen, le dicen en secreto a las madres guarda que vos, esto porque está cerca de la fábrica, esto. Acá han venido médicos, este ginecólogos y, y obstetras a hablar con nosotros, porque como están metidos también en la política y son concejales, querían quedar bien. Pero hasta ahí nomás se juegan. Cuando tienen que verdaderamente jugarse, no se juega nadie. Sí. Mi familia, los echi están de hace millones de años, San Nicolás. Y la mayoría de mis abuelos, de mis tíos abuelos, todos murieron de cáncer. De cáncer de hueso, de cáncer de pulmón. Antes que viniera la fábrica, mi abuelo cultivaba esas tierras donde está Atanor. Sacaban unas verduras extraordinarias, papas de 5 kilos, calabazas de 30 kilos. Una tierra re buena, genial. Mi abuela agricultores y pescadores. ¿De qué se vive? ¿De qué se muere? Eh, recordaba eh, los diferentes estudios que marcan, por ejemplo, que el cáncer se volvió una enfermedad mucho más temprana, que el cáncer se volvió una enfermedad que afecta ya no solo a la vejez, sino a edades tempranas. Y esa cuestión sistemática ¿no? de vivir eh, entre las enfermedades en San Nicolás y en otros lugares del país. Sí, y, y qué había antes de Atanor ahí también, ¿no? que eh, Qué había antes del agronegocio en los mm. lugares, un poco, eh, Sergio mencionaba veneno, pero lo tratábamos cuando veíamos a San Pedro, qué había, frutales, qué había, bueno, ahí había pescadores, sigue habiendo pescadores, fuimos y había gente pescando en ese en ese río contaminado, eh, agricultores, un modelo de que Reemplazado. Sí, sí. Sí, un modelo imposible eh, y todo presentado como un daño colateral de un supuesto progreso Tal que cual. nunca llega, además, ¿no? Y vos, Sergio, antes mencionaba Hachal. Hachal, San Nicolás y Achen escuchamos las mismas historias. Eran pueblos agrícolas y dejaron eh, lento o rápidamente de serlo. Uh -huh. Sí, bueno, vamos con el último testimonio. Ahora sí, eh, Osvaldo plantea esto de que es un problema de todos. Nosotros todavía no relacionamos como ciudad porque no es solamente a San Nicolás todo donde corre el río y donde las astrazina está haciendo tragos, va a todos los lugares esto, esto es un riesgo grandísimo pero claro, la economía las coimas la plata que recibe tanto la provincia como la municipalidad y les conviene conviven, que le importa a la gente? es lo mismo que nos está pasando ahora ¿qué le importa a los gobiernos de que nos estemos muriendo, que los jubilados no cobren, que le saquen, no les importa el ser humano, importa tener poder, y por eso estamos como estamos, y ahora tenemos que decir basta. Ellos, Miguel, empezaron mucho tiempo a luchar, y a... porque esta no fue la primera explosión, ¿eh? hubo otra explosión ante esta, siempre se luchó, estamos minados de, de, de tóxicos, tenemos la, minas, la minación de de acá de Bonelli, una fábrica laminadora, tenemos más adelante eh, donde hacen eh, como es que se dice esto para fertilizantes ¿Eh? entonces estamos estamos absorbiendo de todos lados es decir, sí, que la trasladen a Talor, a, a este lugar eh, donde están todas las empresas a ellos no les sirve, a comirse pero no pueden, porque porque no tienen la frente al río, al río para alargar toda la toxina, que hacen? Entonces, donde se trasladen van a hacer daño. No tiene que existir, como dice Miriam, en ningún lado de la Argentina. Acá no es cosa de rico y de pobre. Esto nos mata a todos. Esto nos mata a todos. Es así, eh, estamos respirando veneno, comemos veneno. Evidentemente, el vecino que está pegadito a la fábrica está sufriendo un poco más, pero efectivamente el agronegocio, de una u otra forma, nos atraviesa a todos y nos daña. Eh, a todos, en la salud y en la calidad de vida en general. Es muy impactante como tanto Miriam como Osvaldo, la palabra de la muerte está todo el tiempo presente, ¿no? Eh, es, es muy tremendo que nos quieran acostumbrar a eso. Tal cual. Y, y para ir entrando en la recta final y no pensar que Atanor, eh, la recta final de este de esta parte, pero no pensar que solo Atanor, hablábamos de Tecnomil, una empresa equivalente al sur, en Tierra del Fuego eh, un poquito al norte de Río Grande unos 10 kilómetros, que recibe el principio activo de, de Atracina por el puerto de Ushuaia pasa por camiones de Ushuaia a Río Grande, hace la Atracina granulada, que pasa por tierra a Chile, evidentemente cruzando el estrecho y vuelve a cruzar Eh, por tierra argentina y cruza toda la Patagonia para llegar al centro. Estas son las bombas de tiempo que hablaba hace un ratito Miriam. Sí, vivimos rodeados de veneno. o sea, vamos por la calle y no sabemos que estamos... Uh -huh. En eso son... estamos. Sí. Bueno, hay que hay que multiplicar esta, estas nociones, ¿no? Porque realmente, a menos que pensemos que nos merecemos vivir en esto, este hay que cambiarlo cuanto antes. Exacto. Eh, vamos a seguir hablando de Atanor, a quien después de la deriva son las 20.25 de la noche, no habíamos dicho la hora todavía con esta manija que tenemos, eh, y ahora vamos a presentar algo que es mucho más agradable que lo de Atanor, por cierto, y que tiene que ver con un lindo acuerdo amoroso que hemos establecido con la gente de sagrada Medra, el sello independiente que hace más de 30 años funciona allí en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, eh, ellos los miércoles presentan los lanzamientos musicales en un espacio de YouTube que se llama La Hora Azul, ...y han tenido la gentileza de adelantarnos hoy... ...un lanzamiento que se va a conocer mañana... ...se trata de Romance de aquella porteña... ...una cantata de Hilda Herrera y Margarita Durán... ...que está interpretada por un cuarteto... ...que integran Edith Rossetti, Gabriel eh, Quiñá... ...Matías Wilson y Santiago Martínez... ...la pollera de la mama y a la buena de Dios... ...yullitos entendidos en polvaredas y pichones... ...los cachorros del criollo, ¿qué podían querer? si no sabían nada. Y hablar, si el tata estaba ausente y la mamá no hablaba. Mirar caer el rayo y florecer la alfalfa, al gauchito amansando su potrillo y la chinita yendo por el agua. Cuando el invierno arrinconaba Se imponía en el rancho la sabiduría de hacer milagros con nada. La chinita mirando unos trapitos tan suaves, tan alegres, tan limpitos, con aquel olorcito que no había en el campo. de lucir se fue pa'l pueblo la más chinita de las chinas apenas de catorce se, se fue al pueblo a lucir la ciudad de campanas y mensajes tomó su talle de jazmín y le enseñó a quebrarse en reverencia para ir y venir la más chinita de las chinas Apenas de catorce Con un son de guitarras en el alma Sin ganas de servir Sin ganas de vivir siempre callada Y era tan linda De pestañas bajas Con la trenza sudando madres selvas Y con los pies queriendo siempre danzar Patricia, lo mejor se llama o se llamaba la más de las chinas gauchas de padre siempre lejos y de madre callada Patricia, lo mejor se llama o se llamaba, la más de las chinas gauchas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 de padre siempre lejos, y de madre callada. Patricia lo mejor se llama, se llamaba, la machinita de las chinas gamuchas. La bueno, volvemos a después de la deriva, 8 y 36 en este, en este segundo programa de, del año que, que nos encuentra y veníamos recorriendo un poco la situación de, de Atanor de poquito más de un año, ¿no Pau de de lo que ha sido esta explosión, explosión con todas las consecuencias del caso. Y tenemos la posibilidad de una entrevista no tan tan deseada y tan necesitada en este contexto. Ni más ni menos que con Fabián Maggi, abogado de la causa. Eh, persona interesantísima que nos alojó con una hospitalidad inmensa en su casa el fin de semana que estuvimos ahí. Y bueno, para charlar un poco de cómo viene este proceso cuál es la situación hoy, cómo y sigue? Nos alojó Fabián y también Gabriel el pescador. Y también Gabriel ¿no? el pescador, exactamente. Así sí. que fue también una hospitalidad una hospitalidad mutua. Fabián querido, ¿estás allá? Acá estoy, dice Paula. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo está Fabián? Muy bien, muy bien. bien. ¿Usted? Bien. Muy bien. Bueno, venía no sé, no sé si pudiste seguir la primera parte, un poco aparecieron las los relatos sobre todo de Miriam y Osvaldo contando la situación del barrio Química eh, a partir de la explosión de, de Atanor y fuiste evidentemente uno de los protagonistas, de por además por, por habitante local ¿no? de, de San Nicolás. Un poco si querés contar y desarrollar la, la situación como eh, vecino y como abogado de esta causa terrible. Bueno, el conflicto con Atanó, como deben saber muchos de ustedes, lleva décadas ya, ¿no? Eh, vamos a tratar de resumir en alguna síntesis que pueda ser útil para este espacio. Y, y en esa tarea les digo que todo comienza justamente por las denuncias de los propios trabajadores, ¿no? Eh, los delegados gremiales de la empresa y los trabajadores denunciaban que los obligaban a enterrar residuos peligrosos, a tirar líquidos contaminados por la barranca hacia el río Paraná. Eso generó todo un revuelo dentro de la empresa que se hizo eco junto con la problemática del barrio, que iban de la mano ¿no? los vecinos de esa planta siempre respirando el aire viciado, el olor a veneno, era una constante en el paisaje del lugar. Y eso con el tiempo obviamente fue deteriorando no solo el ambiente, sino que la salud pública. ¿no? Ha tenido un impacto enorme, muy duro, sobre todo el barrio Química, el barrio de los fresnos, el resto de los barrios anedales. Eh, los vecinos han padecido enfermedades gravísimas, ¿no? Muchos en este en este periodo han perdido la vida por enfermedades terminales y la mayoría de ellos ven deteriorada la calidad de vida, ¿no? La empresa esta se caracteriza no solo en San Nicolás, sino en todos sus emplazamientos industriales de tener conductas temerarias, ¿no? Eh, una falta total de respeto al ambiente, de respeto al vecino, de cuidado a la salud pública prácticamente una directriz de la empresa, someten al ambiente y a los vecinos con el solo objeto de maximizar sus ganancias. Eso es un panorama más o menos genérico que yo lo dejo como para abrir pie a la charla que seguramente vamos a tener. Sí, Fabián, no, y preguntarte, empezar preguntándote, ahora sí por el proceso judicial, cómo viene, eh, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo ha sido y cómo cómo, cómo está en el presente. Yo eh, creo, si les parece, empezamos del presente Dale, eh, y vamos rebobinando, sobre todo porque tenemos una buena noticia de la última vez que nos hemos visto. Ustedes saben que nosotros somos muy críticos de cómo se aplica la ciencia sobre estos conflictos, ¿no? Y uno de los temas principales era el rol, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica Nacional, en este caso la Facultad Regional de San Nicolás, ¿no? que es integrante de la UTN. Eh, bueno, hoy recibimos justamente la buena noticia de que la jueza ha dado razón a nuestro pedido, a nuestro reclamo, de que la UTN no puede participar en el peritaje de Atanor porque tiene relaciones comerciales y profesionales con esa empresa, ¿no? Eh, entonces, esto era un tema que lo veníamos peleando desde hace mucho tiempo porque, obviamente, la empresa, y ya revelando un poco esa esa relación inconveniente, esa convivencia de partes, la empresa... ...unaba porque la UTN haga las pericias, ¿no? Entonces, ahí teníamos el primer llamado de alerta... ...cuando indagamos un poco, obviamente, descubrimos que había contratos comerciales... ...que había un ida y vuelta de dinero importante y de servicios que se prestaban mutuamente. Por suerte, la jueza hizo caso y ahora, bueno, estamos en la búsqueda de algún otro laboratorio... ...que pueda ser útil para ese fin y la otra parte que tiene que ver con la ciencia, que es el otro aspecto que nos ocupa, es la labor de algunos científicos que, en representación del CONICET, han sido encomendados por el Poder Judicial para que hagan una evaluación de riesgo cuantitativo sobre ese emplazamiento industrial en pleno radio urbano. Ahí estamos en pugna también porque lamentablemente vemos que los profesionales que están llevando adelante esa tarea no están actuando a nuestro entender conforme su leal conocimiento y su eh, y sus expresiones en el ámbito académico. no Damos mucha diferencia entre lo que dicen sus trabajos académicos, sus libros, sus participaciones en revistas internacionales, donde señalan una serie de hitos indispensables para hacer una correcta evaluación de riesgos y en el caso de Atanod, la lamentablemente, hemos detectado y comprobado que no los están aplicando. De ahí que tenemos una gran preocupación en cuál será el resultado final de la labor de estos profesionales sobre la evaluación de riesgos cuantitativos. Qué doloroso, ¿no? Yo te escucho, te escuchamos acá Fabián y es tan doloroso porque el rol de alguna manera de las instituciones profesionales y, y de aquellos que formamos parte debiera ser por un lado ser confiables. Eh, por un lado ser confiables y por el otro de alguna manera no estar al lado al calor del poder corporativo y un poco la narración que estás dando eh, sugiere eh, algo que va a contramano de eso no pero además con la imagen de imparcialidad porque un poco se los convoca con esa palabra con ese calificativo no se los llama al CONICET o a estos profesionales del CONICET Eh, para que hagan un informe imparcial. Exactamente. Ahí está la mayor crítica, ¿no, ¿No cierto?, la falta de imparcialidad. Eh, supongamos que un sector de la ciencia, que un profesional determinado decide trabajar para las corporaciones, ¿no? Pero cuando toca una situación donde se debe hacer un análisis objetivo, imparcial, tienen que excusarse. O sea, no pueden ser juez y parte. Si van a trabajar una corporación en una empresa investigando fórmula, buscando lo que sea para un producto comercial de esa empresa, bueno, es un rol que pueden tener. Pero lo que no pueden hacer es eh, utilizar la ciencia para engañar a la gente, para someter a la población. Ese es el rol que nosotros criticamos fundamentalmente. ¿no? Y, y no criticamos directamente al CONICET, sino a quienes hoy están ocupando esos espacios de decisión del CONICET. Porque el CONICET sin duda, que es una institución sumamente valiosa en que agrupa a un sinnúmero de personas con un conocimiento extraordinario, con una capacidad, con una dedicación enorme. Pero sin embargo, hay ciertos espacios de poder que están ocupados por personas que han demostrado cabalmente que no actúan de la forma que deberían actuar. Fabián, tengo una, una pregunta. Eh, Pau también tiene otras que queremos hacerte, pero eh, el relevamiento respecto a la salud, de la comunidad, no porque aparecen muchos relatos y cuando estuvimos ahí en San Nicolás de alguna manera eh, fueron protagonistas en torno a eh, cuadras enteras y familias enteras víctimas de diferentes tipos de enfermedades. ¿Hay algún tipo de relevamiento por parte del Estado, por instituciones? ¿Qué pasa con esa con esa información en una causa como la de Atanor? No, no, lamentablemente eh, relevamiento estatal, oficial o profesional no hay ninguno Eh, siempre se resistieron durante décadas. Eh, es el reclamo histórico sobre este punto. Incluso hubo marchas y contramarchas de distintas autoridades que, dan naturalidad y lógica, ordenaron hacer esos estudios, pero siempre fueron frenados, ¿no? Entendemos que el poder del lobby es el poder, enorme poder que tienen las corporaciones económicas sobre las decisiones políticas. En definitiva, son los que han hecho que cada vez que lográbamos avanzar en esa dirección, eh, se ha aplazado. Y este ha sido un nuevo capítulo de esa historia, porque la sentencia contenía un mandato más completo que el que se está ejecutando, ¿no? Incluso por instituciones con eh, mayor experticia en lo que salud pública. El CONICET, la verdad, es que no ha puesto a ningún profesional que se pueda decir que tiene sólida incumbencias en salud pública. Eh, los profesionales que, está, que están son de otras ramas, ¿no? Eh, tocan tangencialmente el tema a través de una estadística que simplemente va a relevar eh, algunas versiones, vaya a saber cómo fueron escogidas y cuál es la legitimidad de las voces que se han escuchado, ¿no? pero vuelvo a insistir un relevamiento hecho por profesionales de la salud al día de hoy lamentablemente no lo tenemos y lo que sí quiero agregar eh, es que pese a que no lo tenemos es tan... Fuerte la situación tan violenta, tan agresiva en términos de salud pública que permite a quienes no tenemos ese conocimiento específico y profesional, incluso a los propios vecinos, les permite afirmar que están siendo gravemente afectados por la producción de venenos que está calle de por medio de Fabián, vos hablaste de sentencia. ¿Cuál es la sentencia que tiene Atanor? ¿Qué, qué sentencia está bueno, se cumpliendo? La... ¿Hacer esta evaluación de riesgo? Que estás que del cual de la cual está formando parte está esta gente del conicet y algo más Sí, la sentencia tiene 12 puntos tiene 12 puntos eh, por es un poco difícil eh, recontarlos a todo de memoria pero vamos a hacer una aproximación déjenme decirles que eh, la causa tanor tiene mejor dicho el conflicto anterioror tiene varias causas judiciales abiertas ¿no? varias algunas en sede civil otras en sede penal, porque hay una responsabilidad criminal con la actividad de ANOR, y otras en sede administrativa. Hasta ahora únicamente se alcanzó, después de 10 años de proceso judicial, fíjense ustedes, ya hay la violación al derecho fundamental de obtener una sentencia en plazo razonable, 10 ¿no? años para un recurso de amparo, que como amparo mismo se presume que es expeditivo, que es rápido. Bueno, no lo fue, tardó 10 años esa sentencia de primera instancia tiene 12 puntos, como le decía, varias órdenes al Ministerio de, de la, ministerio de Ambiente de la Provincia, Autoridad del Agua de la Provincia, a distintas universidades para que hagan relevamientos, eh, ya sea epidemiológicos, eh, de análisis de material particulado, una orden específica de que se prohí se prohibió que se siga produciendo proactifor. Fíjense, una de las tantas sustancias de agresividad enorme como es el insecticida el que fue prohibido en infinidad de lugares y cada vez que apareció una prohibición nueva la presentábamos en el amparo la última fue en Estados Unidos con la base científica de que causaba daño neurológico sobre todo en niños y niñas ¿no? fíjense la agresividad de esta empresa que, vuelvo a repetir casi de por medio elabora de manera masiva un veneno como el clospirifo bueno, esa parte también de una de un punto de la de los doce que digo que tiene la sentencia original. Lamentablemente, y fíjense ustedes, muchos controles del Ministerio de Ambiente, evidentemente no hubo porque cuatro meses después de la sentencia la empresa explotó por el aire como si nadie la hubiera revisado ni en el más mínimo detalle, ¿no? La Autoridad del Agua tampoco porque siguió volcando efluentes Las universidades, muchas de ellas presentaron negativas para hacer las evaluaciones que le, le ha la justicia. Por eso terminó abarcando la orden hacia el CONICET la mayoría de los aspectos que eran objeto de la sentencia. Es como que fue un centro acumulador de tareas que iban quedando pendientes porque nadie lo En esa etapa estamos ahora, Paula, estamos eh, esperando, como ustedes bien saben, el último informe, una etapa no anunciada, quinta en el medio, que nunca llegamos a conversar, pero bueno, que confirma lamentablemente eh, nuestras ya conclusiones, aunque no esté terminado el trabajo, de que estamos ante una evaluación amañada, es decir, ante una evaluación tramposa, una evaluación que está que es sostenida con datos falsos y argumentos incompletos. Puede ser... Y que apenas así sea, ser el primero en decirlo, puede hacer que me equivoque, pero me parece que el CONICET va a defraudar a la sociedad. ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguir con, con esa situación? Eh, Fabián, ¿cómo, ¿cómo ves el escenario de acá en masa, aparte de, de esta predicción respecto al informe de de por parte de CONICET y la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué, qué otro aspecto te parece que, que puede llegar a pasar o de alguna manera que decías que pase? Bueno, primero, eh, volver a decir lo que digo siempre, ¿no? Uno por ahí una las en el diálogo rápido dice el CONICET, pero quiero volver a insistir que estamos hablando de los profesionales que están actuando. Sí, sí, nombre, sí. ¿no? La institución, no nos vamos a cansar de defenderla siempre, ¿no? Una vez dicho eso, le digo que después, que viene? Bueno, obviamente estamos en manos del Poder Judicial en este caso, ¿no? Más allá siempre no del reclamo social y de la potencia que hay que dar a través de los vecinos, vecinas y de todas las personas que nos acompañan, obviamente lo que estamos esperando es una decisión del Poder Judicial. Y en principio tenemos que decir, hemos pasado por muchísimos jueces. La causa tan ortuo entre nueve y diez jueces distintos, en el mismo expediente fueron cambiados, en el mismo expediente tuvo como 10 juicios. ¿Quién dictó la sentencia? Es una jueza, la doctora Díaz Bancalari, que la verdad que dictó una sentencia que no deja de tener cierto mérito. Y tampoco deja de tener cierto mérito y reconocimiento de nuestra parte la intensa labor que le explicó después de la sentencia. Es habitual que los jueces dictan una sentencia y un poco se desentienden como si esa fuera su última labor. Hay que decir que en cuestiones ambientales la sentencia dejo de ser un final, es casi un comienzo, ¿no? Porque de ahí empiezan realmente las evaluaciones. Bueno, eh, la, la doctora Díaz Bancararia ha comprendido cabalmente ese rol de jueza ambiental y tenemos que decirlo dentro de tanto escenario negativo, tenemos que decir que en ese aspecto estamos en una situación que nos genera cierta expectativa y esperamos que haya una sentencia negativa donde desentrañe cualquier tipo de engaño que pretenda introducirse en los informes ambientales. Pau, una pregunta más de cierre. Sí, no, eh, más allá de la vía judicial, eh, ¿qué se qué se espera que pase con Atanor? O sea, ¿qué se hace por fuera de la vía judicial? Me refiero ahí, en, en San Nicolás, la comunidad, los vecinos, las vecinas. Y después del encuentro, pensando además en el encuentro del otro, en el encuentro del otro día, ¿no? Sí, ahí tengo que decirles, que ya lo saben, porque han estado acá conversando con los vecinos, ha pasado una jornada en el barrio y vuelto al otro día. Así que ustedes tienen un panorama más que claro. Vamos a contarle a la audiencia que ahí hay dos grandes posiciones, digamos, ¿no? eh, y sólidas, las dos, pero que son miradas distintas. Una es la mirada del ciudadano que no tiene una orientación ambiental, que no es activista ambiental, que no es militante de causas ambientales, tiene una mirada. Y después, quienes tienen ya una conciencia crítica mayor sobre la problemática ambiental, obviamente tienen una mirada más amplia, más abarcativa, que es a la que yo adhiero y yo cumplo ahí un doble rol, digamos, ¿no? porque por un lado represento a los vecinos, familias de trabajadores despedidos, gente que está en relación con la empresa, que conforman esa comunidad de vecinos que están al lado de la nave industrial de Ese primer objetivo de la gente que no tiene un activismo ambiental es la relocalización de la empresa. Lo que quieren, y con todo criterio y sentido, es que la empresa sea reubicado reubicada en un parque industrial lejos de todo emplazamiento urbano y obviamente que dentro de ese parque industrial cumpla con la normativa ambiental adecúe sus emisiones gaseosas líquidas y sólidas a parámetros que no afecten la salud pública y el ambiente. Esa es una posición, Paula, Guille. La otra es la que adherimos todos, en la que hacemos fuerza en distintos ámbitos territoriales, la que ya se extiende a todo el país y de manera regional, es la cancelación de los productos diocidas, de los inservicidas, de los herbicidas de uso a gran escala, esta agricultura industrial que domina nuestra región. Obviamente que propugnamos actividades agroecológicas... ...para la producción de alimentos... ...con ejemplos más que factibles... ...que salen también y que fueron eh, orientados en gran, en gran medida... ...por gente que integra el Comiset... ...puedo pensar, no sé, en el emprendimiento La Aurora... ...de 600 hectáreas donde se hace ganadería y agricultura... ...con un rendimiento extraordinario con un beneficio que no pasa solo por los monetario sino que se plasma también en calidad ambiental y en salud pública. Esa es la posición que defendemos, por eso nosotros no queremos más producción de agroquímicos en todo el cono sur. Pues es eh, Fabián que en este programa después de la deriva, que tenemos dos horas en durante la segunda tanda, eh, varios días se va eh, de alguna manera a abordar la pregunta en torno a después de mi ley, digamos un después que se pregunta qué tipo de país podemos armar con una lógica diferente a la, a la mercantil, a la empresarial, a la que le pone precio a todo, y tiraste muchas, tiraste muchas de, de, de pensar las instituciones, pensar la, la forma de vivir, la forma territorial, la forma de organización comunitaria, así que un poco de parte de, del colectivo, después de la deriva, te pedimos un compromiso respecto a que cuando andes por Buenos Aires un un martes por la noche puedas estar y compartir presencialmente con nosotras y nosotros eh, en torno a la pregunta esta, que básicamente cómo conectar y cómo armar otro país, a sabiendas de tu enorme laburo eh, a lo largo y ancho de nuestro territorio. ¿Te parece el compromiso? Claro que sí, claro que sí. Estaré por allá cuando pueda. Conversaremos sobre los beneficios de una economía circular, de cercanía y todo lo que pueda aportar desarrollo mejor que estamos alcanzando Con todo gusto los voy a visitar cuando podamos organizar. Bueno, buenísimo. Mono. Bueno. Gra gracias, gracias por tanto, Fabián. Muchas gracias, Fabián. Saludos por allá. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos pronto. Gracias. gracias. Un abrazo enorme. Bueno. ¿Qué queda, no? ¿Qué queda en, en torno a esto? Una de las cosas que yo pensaba con Fabián es esta cuestión de asimetría de muchas instituciones que aprietan a sus laburantes, a sus trabajadores cuando critican a las corporaciones y si usted no puede hablar en nombre del INTA, por ejemplo, o no puede decir la palabra agrotóxico, pero no hace lo mismo con los negocios, ¿no? Es también algo que queda de una sí. manera rebotando. Sí, no y aparece muy claramente eh, un sector de la ciencia la pregunta por la ciencia, ¿no? por, la, por, por, por qué confiamos en la ciencia o por qué aparece esta este eh, imagen de imparcialidad cuando la ciencia lo que está haciendo es ser cómplice del negocio, habilitar negocio. De nuevo, las ¿no? pero pero por aparece el sello con ICET y aparece con un aura que lo protege y es por lo cual es convocado y bueno, como, habría como que empezar a abrir y desarmar todo eso y por ahí está bueno en, un, en algún programa Empezar a pensar un poco el qué, el por qué, el para qué de las ciencias. Cómo sacar afuera todo eso, ¿no? Como la primavera, eh, que nos queda después de, de Atanor? Y pensando también en las ciencias sociales, que es lo que venimos hablando y en el informe que citaba ahí Fabián, hay trabajos de antropólogos y también, eh, bueno, porque pareciera que no tienen nada que ver y ahí hay también una gran responsabilidad de parte de esas ciencias. Sí. Estamos, estamos terminando 20.59, lo que es el la primera hora de después de La Deriva. Eh, gracias por acompañarnos eh, gracias. Con, con el colectivo de parte de Después de La Deriva. Estamos muy felices de esta nueva oportunidad eh, aquí en, en revuelto, revuelto, radio. revuelto Radio. Así que 20.59. Y ahora viene Juan Pablo Fernández a, a hablar después de Mileyke y ya tocar y música. Y tocar, por suerte, música. Sí. Vamos a la tanda, gracias. Apenas pasadas las 21.04 de la noche Iniciamos la segunda entrega de Después de mi ley Que es como un suplemento de Después de la deriva Capítulo 358 que estamos transitando hoy Tuvimos toda la primera hora hablando sobre Atanor A un año del desastre, del desastre previsible Y, y lógico que, que nos estuvieron conduciendo Guille y, y Pau Hablando con, con gente de allá y también con el abogado, eh, ¿no Fabián Maggi. Maggi, perfecto. Y ahora para esta segunda hora, el, el martes pasado lo tuvimos aquí a Luis Zamora para pensar cómo, cómo construir ese después de mi ley, que no es justamente eh, un después de mi ley que tenga que ver con pensar en una alianza política que, que saque simplemente del gobierno a mi ley, sino pensar cómo construimos un futuro mejor. Un futuro distinto, donde pensemos en términos de comunidad, en términos de, de una vida que merezca ser vivida, donde no tengamos que vivir rodeado de venenos rodeado de, de contaminantes y donde de alguna manera este se revierta algo que tiene que ver con el, la democracia capitalista, básicamente que es la que nos, nos pone en este lugar de mierda ciertamente, y para hablar de eso porque creemos que el arte puede ser un camino, tenemos el honor, el gusto de tener a Juan Pablo Fernández, un querido compañero un gran artista, al que decimos buenas noches, buenas noches Sergio como anda usted, bueno Juan Pablo Fernández creo que todo el mundo lo conoce eh, ha sido integrante de Pequeña Orquesta Reincidentes pasó por Acorazado Potemkin ahora está con los techistas de apocalipsis, pavada de nombre. Un poco y... ricotero, <ríe> un poco ricotero. Bueno, A... ahora quedó fuerte el retorno, ahora estoy. ¿Sí? Ya, ya termino, no jodo más. Muy bien. Ahí estamos. Gracias. Además este es diseñador gráfico, además es laburante de la Biblioteca Nacional. Eh, uno de los lugares que está siempre en la mira y siempre en lucha este Yo recordaba en marzo del año pasado también Cuando estábamos ahí con el cierre de Telam eh, Tuvimos una alguna actividad También por claro. despidos en la Biblioteca Nacional Y una cifra que a mí en ese momento me sacudió El 98% de la planta de trabajadores y trabajadoras de la, de la Biblioteca Nacional Es planta transitoria Sí, somos la mayoría eh, No fue magia eh, <risa> Sino que están todos pendiendo de un hilo Bueno, en principio preguntarte por el, por el laburo Eso cómo está y cómo están los, los trabajadores y las trabajadoras de la biblioteca bueno el laburo está estable pero tuvimos que dar el examen hace poco de idoneidad para que tuvimos que dar a todos los estatales creo que de todo el país eh, y entonces este bueno lo, lo pasamos como en la mayoría de las personas en un examen que hubo que prepararse eh, digamos que los contratos ahora son eh, trimestrales este si uno daba bien el examen ahora podría llegar a ser anual entonces la sensación es como todo el tiempo de de que, bueno, la estabilidad eh, es, es muy transitoria y depende bastante de un hilo. Qué sé yo Uno hace siempre su trabajo y, y yo participo eh, como diseñador de, de un equipo hermoso de publicaciones, ediciones Biblioteca Nacional. Y, bueno, es un equipo que labura un montón y laburamos un montón, qué sé yo. Y tratamos de mantener una agenda con lineamientos que, que dejó Horacio González a y van cambiando las gestiones y esa, esa línea queda se, se mejora, se profundiza se sostiene y en la parte que a mí me toca, bueno, trabajo en, en gráfica pero uh -huh. pero bueno sí, no, no sé cómo se explica eso, muchísima gente, hay mucha precarización laboral en el Estado eh, el que no es planta transitoria, como decís vos es contratado o factura y en la biblioteca el 27 de marzo año pasado hubo 120 despidos, así que bueno fue un golpazo, fue un simbronazo para todos todas y todos y nos dejó así paralizados como un montón de zonas del Estado y bueno, se sigue, qué sé yo, uh -huh. se arman las cosas, se discute todo lo que hacen ustedes acá todas estas preguntas que, que se hacen siempre o que nos hacemos siempre bueno están ahí, cada uno empuja, protesta, se queja, eh, le exige al sindicato, sale a la calle, qué sé yo seguimos creyendo en, en cosas y a veces otras eh, son una injusticia como todo uno que... uh -huh. hablábamos hablábamos sí. recién fuera de micrófono mientras hablaba fall magic of the récord de récord con con paui y con guille este y vos me decías bueno que no llegamos a mi ley de casualidad a, acá nos preguntamos cómo va a ser después de mi ley pero me y gustaba bueno, lo que capaz vos yo, yo no soy un, un no, no tengo formación política opino de lo que me parece de lo que me pasa y y habrá otra gente que te pueda explicar mejor algunos procesos que yo la sensación que yo tengo es que se llega a mi ley no de casualidad este y capaz para mirar el futuro hay que mirar para atrás incluso hay gente que está tratando de, de encontrar desde desde ese peronismo fragmentado post menemista en el 2001 ahí hay puede haber una semilla de, de, de trabajo ahí de volver a las bases de volver a al juntarse en la calle de volver a juntarse fuera de las estructuras y los aparatos este o sea con organicidad pero también con espontaneidad también con gestos también con inorganicidad este qué sé yo me parece que sí que son épocas para pensar eso muchas muchas cosas lo que vos me preguntás, lo primero que dijiste este la gente no está no es planta permanente Entonces, bueno hay una precarización que dejó el gobierno anterior que bueno, no nos cuidó qué sé yo y entonces ahora nosotros le pedimos al sindicato que nos cuide que, que haga ese trabajo pero bueno hay mucha desmovilización y hay mucho miedo y todo el mundo piensa en, en lo que en cuidarse en el, en el sueldo todos tenemos que hablamos todo el tiempo de plata, eso es algo que también es algo que ustedes deben vivir y deben escuchar, o sea, todo el tiempo hablamos de plata todo el tiempo se habla de plata, y ahora ni hablar que el CEPO, que el dólar, si la devaluación es falsa o no, como decía este de recién mm. este pero todo el tiempo estamos hablando de eso, porque no alcanza la plata porque no se llega y y bueno, qué sé yo, pero capaz como de, decías vos hace un ratito off the record ahora te cito yo hay que capaz renunciar a, a las 20 lucas de presentismo para creer en algo mejor en algo superador en algo superior a, al interés de la billetera de uno que son dos una pizza antes eran dos una pizza está muy bien Guille eh, no no escuchaba eh, me, me parece eh, eh, muy fuerte y muy claro y por ahí ya eh, poniendo un diálogo con después lo que va a hacer tu música es ¿qué rol tiene el arte para vos en la construcción de esos otros mundos eh, que están en juego? no sé Eh, no sé eh, a veces el arte ayuda a entender el momento y el lugar que te toca vivir capaz no es una solución a mí muchas veces a mí me gusta participar de, de actividades hemos estado como comentábamos hace un ratito en eh, eh, qué sé yo contra la megaminería hemos apoyado acompañado los despidos de Telam los despidos de, de el grupo 23 ¿se acuerdan? Uh -huh. qué sé yo bueno de Tiempo Argentino. Tiempo Argentino también, este, bueno, el del CSK en su momento, en el 2015. Bueno, un, mon un montón de, de, de veces nos sentíamos como que nos ayudaba a entender, pero pero muchas veces el arte ayuda a amplificar algunos eh, algunos reclamos eh, o a que otros públicos lleguen y... Pero bueno, uno se va y el que está haciendo el piquete se queda solo a la noche haciendo el piquete, qué sé yo. Siempre tengo o trato de tener la humildad de darnos cuenta que bueno que el lugar nuestro puede ser eh, como un, como conectar desde el, con el costado emocional de la militancia, con, el, con la ilusión. En eso yo me siento fuerte, que podemos aportar algo, pero... Pero después, bueno, necesitamos de los sindicatos, necesitamos mm. de, de, de líderes políticos, necesitamos de, de gestos fuertes, qué sé yo. El arte a veces, a mí en mi caso, por ejemplo, no sé, a veces uno se engancha con escribir algo sobre las miserias, sobre las dudas, sobre las torpezas, sobre eh, las cosas que, que casualmente no son más introspectivas, son no, no son vamos mm. todos, sino que son más... Eh, de mirarse uno al espejo y decir che, acá estamos aflojando o, o aquella vez que le quedamos debiendo algo a alguien o, o a nosotros mismos en el espejo y... qué sé yo, no sé qué puede aportar uno no, no, no, no me creo mucho eh, eh, creo que eso uno puede aportar preguntas para entender cosas o pensar en voz alta, pero le tengo mucho miedo a la sentenciosidad le tengo mucho miedo a la... prefiero pasar por por dudoso que por sentencioso eh, pero iba a decir belleza pero de sentencioso puerta <risa> aporta <risa> una puerta be no belleza del arte también sí claro mm. pero bueno a veces la, la belleza eh, puede ayudar a eso a, a una energía a un entusiasmo sí. eh, pero no no qué sé yo pero bueno cuando participamos del, de los despidos de télamo de la, la, la carpa que que eh, que estaba en la puerta de tela Contra el cierre. Contra el cierre, claro. Eh, ahí yo trabajaba eso que vos decís, de la belleza, porque para mí tocar en la calle era un, era un hecho fuerte, estético, contra el protocolo de Bullrich, había que estar ahí. No sé si tenía podía, podía construirse una forma política, de hecho se armó un grupo, se llamaba Música por Necesidad y Urgencia. Y, y muchas cosas, no, no terminábamos de, de, de, de, de organizar la organización este pero no renunciábamos al, a, al hecho bello de juntarse, salir a tocar a la esquina y que toque cualquiera desde una ventana de un... nos parecía que ahí había algo sí, no sé si bello pero bueno, bueno. ¿y que nos falta? digo eso, ese gesto fue hermoso no solo porque vinieron a acompañar y estuvieron acompañando muchas luchas sino por estas movidas barriales que, que se repitieron varios fines de semana ¿Qué, ¿qué nos pasa para dar ese otro paso? digamos que eso no sea una anécdota no sea porque es verano y hace calor y no tengo nada que hacer, o digo... Bueno, y... yo no lo vivía así, pero eh, para mí no fue una anécdota, fue, una, fue un, un ejercicio hermoso dentro de, de, de lo que... Yo, yo nunca había hecho de, de... Pero de una actividad, algo de que le agregarle sentido, sentido político, sentido político, sentido político, ¿no? Es, este Pero sí me parecía que salir a tocar a la esquina era algo que mezclaba lo íntimo y lo público, ¿no? Lo personal, lo privado, lo íntimo con lo público, lo social, lo político, o sea, había había un habíamos encontrado un, un borde ahí una frontera ahí que, que se pasaba y se cruzaba. Y después la gente te decía, yo no sabía que acá había músicos en el barrio, no que sé yo. Entonces era una mezcla de las dos cosas, era salir a la calle desafiantes y de hecho la primera reacción de mucha gente fue de muchos músicos, había grupos de músicos, se fueron armando, armando, armando grupos de WhatsApp. Y la primera reacción es, no, no podemos salir a la calle, no, podemos, no no se puede, tenemos que tener cuidado. Y bueno, en un momento, como decíamos antes, y bueno, hay que salir, qué es si nos rajan, nos rajan. En algún momento hay que, no sé, hubo mucha gente en este país que pagó los costos por sus ideales y sus ilusiones. Bueno, que, que te corran, te empujen un poco, no pasa nada, que pierdas un presentismo, no pasa nada. Eh, hay que tener la humildad de seguir y seguir y seguir y seguir y lo que sí me gusta y con esto termino porque yo hablo largo, ¿eh? a mí me prenden así arranco, pero Es la idea, la idea igual, ¿eh? <risa> <risa> Pero capaz este eh, eh, capaz el tiempo queda eso, que, que son que, que en esos gestos hay una multiplicación, este no quiero usar la palabra coral, porque se usa mucho, pero bueno, algo de eso de juntar voces y de un lado y de otro de una forma de la otra, qué sé yo, capaz. No hay que tenerle miedo a y eh, no, no nos vamos a volver eh, happening pop por, por hacer acciones aisladas eh, es hermoso hacer acciones aisladas y darte cuenta que en 30 ciudades del país se pueden encontrar personas a determinada hora cantar canciones en una esquina eh, se puede y se puede volver a hacer y se puede volver a juntar y lo más probable es que ese es que sí es que siga pasando porque este es un país muy vital muy vital este no, no, hay, hay mucha energía hay mucha energía en la calle, mucha energía en la gente mucha cultura del encuentro, de estar con amigos de, de proyectos colectivos eh, que bueno la gente después le cuesta eh. no, esto no es político bueno y to o todo es político pero bueno, hay un montón de cosas que, que me parece que se están haciendo y y bueno, algunas cosas capaz quedan en un verano, como decías vos y otras cosas son una suma una suma, una suma, qué sé yo por decir algo, y cierro con esto se iba a cerrar Telam, y se fue lo más parecido a un cierre que hubo se iba a cerrar el Inca, se iba a cerrar el Fondo Nacional de las Artes se iba a cerrar algo Gomont, se iba a cerrar 400 cosas se van a cerrar, nos tiran nos tiran, nos tiran, nos tiran, nos tiran se iba a cerrar el Tierra Nacional, todo se iba a cerrar eh, iban a echar el 30% entonces bueno, hay que pelear, hay que pelear, hay que hacer y bueno, se va construyendo otra agenda en paralelo, y muchas veces uno empuja así Lógica movimientista, diría. Y acá se corre más la vara un poquito, acá se retrocede, acá se gana. No sé. Hay que estar haciendo cosas todo el tiempo para mí. Uh -huh. eh, ¿y, ¿Y tuviste alguna vez la fantasía o la seguís teniendo de que denme una guitarra y cambiaré el mundo? No, no. No. No, pero Eso sí. Eso es muy hippie. No, no, está bien. mira yo trabajé eh, muchos años en, en talleres de... De, en, en los penales de, de mujeres de seissa ¿no? en, en la 31 y en la 3 y, y un día vino un, un yan él eh, eh, cape, los capellanes no son eh, yo pensé que era algo militar que sé yo pero bueno en, en todos los en, en todos los hospitales públicos de Estados Unidos ahí hay, hay capellanes y son gente que trabaja con los pacientes bueno y entonces este nadie en toda organización eh que, que nadie quiere usar la palabra paliativos, nadie quiere trabajar desde la resignación, hay que otra pero hay mucha fuerza cuando vos entendés el momento en el que estás. Y entonces hay, hay, eso me, a mí me ayudaba mucho esa gente que estaba detenida, algunas mujeres con cadena perpetua no, no iban a poder salir de ahí. Eh, y, pero sí capaz entendían Eh, escribían algo componían algo traían instrumentos traían instrumentos escribían textos qué sé yo entonces siempre hay, hay algo por el cual hacer un hecho eh, eh, activo y, y comprender y, y es tremendo. no sé Diana Velez habla de obediencia y desobediencia pero también como de rebeldía y aceptación, en momentos hay que aceptar para poder rebelarse, vos no, no podés Porque si no somos los quejosos, Entonces, tenemos que entender por qué nos está pasando esto, ¿no? Volviendo a tu pregunta original. Bueno, aceptemos esto, no nos, dejémonos de sorprender con... Con, ay, la crueldad, la crueldad, ¿y quiénes son extraterrestres que llegaron? La dictadura, la dictadura... No, es un proyecto político con, con una fuerza tremenda y con la legitimidad del voto popular. Hay que trabajar, hay que ponerse a trabajar, hay que aceptar eso para, para pensar otra cosa. Y además utilizando todos los mecanismos de la democracia Todos, todos, todos este, De hecho, el examen que dimos de donidad estatal Teníamos que leer, leer la ley de ética pública Teníamos que leer la constitución teníamos, Entonces era que por, por izquierda nos corrían con eso ¿Y aprendiste algo? No, pero recordé, sí, aprendí algunas cosas <risa> La ley de ética pública pero la Constitución me la sabía, este, y bueno, nada, te, te hace bien recordar cosas así de matemática también. Está bueno Vamos a escuchar un poco de música acá, de Juan quieran, Pablo Fernández, quiero tirar una no puedo zafar de mi perfil periodístico, a los 90 años murió de neumanía Raúl Mercado, el último integrante de los Andariegos, un grupo vocal de los años 60, ¿no? Eh, Muy impresionante, muy moderno, muy vanguardista. Justo este viernes se va a estrenar una película de ellos sobre los andariegos en el Gomón. Eh, la semana pasada estuvo acá con él, es Simonazzi, es Santiago Giordano, que es el, el colega que, que conduce un poco ese documental, hablando con, con todos estos viejos que fueron parte del grupo. Tan, es el ulti, era el último sobreviviente del grupo, eh, Raúl Mercado, 90 años, falleció hoy en Buenos Aires. Bueno, saludos a, a la familia y a la gente que, que siguió ese grupo. Vamos a escuchar a Juan Pablo Fernández. ¿Y qué, qué vamos a tocar, Y vamos a tocar Umbral, ¿no? Vamos a tocar umbral. Un hermoso tema de, de los tiempos de Acolazada Potemkin. Gratumosamente irrepetibles Por eso nunca sé Que decirle a mi piel que desespera Agua que nunca he de beber Bien, decime que es verdad Que siempre será igual A la tribu se mata al que agoniza. Decime, por favor, que somos los que afilan los cuchillos agua que nunca debe ver. Viendo, decime que en verdad que nada será igual. Mi reloj se apagó de chiquito, uno se aprende Caminar junto a vos es la ilusión de que podemos atacar las cornizas de tus labios. Parado en ese umbral brillaba la ciudad iluminada. Agua que passa frente a mí un viento de cine que ya sé volar de descansar. Mi reloj se apagó de chiquito no se aprendió defender caminar junto tu voz en la ilusión de que podemos atacar calle Esta calle es para vos. 21:30 de la noche, antes de la tanda escuchábamos a Juan Pablo Fernández, nuestro invitado de hoy, haciendo umbral. Este, las canciones nos explican, el arte no tiene no viene con un manual, pero me, hay un montón de frases hermosas que tiene esa canción. Eh, decime por favor quiénes son los que afilan los cuchillos. Eh, que somos? ¿no? ¿Qué que somos? Así. Claro, bueno lo que hablábamos antes también o sea que estamos entendiendo un poco y... pero bueno decime por lo que estamos del lado de los que, de los que pelean de los que van a pelear uh -huh. eso sería este que no no bueno si querés ya lo, lo linkeamos con lo anterior con, no, con lo que hablamos que no nos vamos a victimizar sería que vamos a tomar la acción nosotros uh -huh. somos los que somos parte aunque sea aunque capaz no tenemos la valentía de ir a pelear pero, pero nos trabajamos para que otros lo hagan ¿No? Pues muchas veces pensamos eso con, con amigos sobre todo en mi edad yo tengo 56 entonces la sensación de que de que hay que hacer como un trabajo de retaguardia para que los pies aguantar para que alguien los pies vayan más para adelante y el aguantar es eh, bueno estas cosas todo el tiempo el, el negacionismo el, las, las las condiciones básicas de trabajo y de Y de libertad de expresión que sé yo todas esas cosas elementales bueno nosotros quedamos peleando esto ustedes construyan algo pero entonces, si no podemos ir a pelear bueno ser de los que trabajan en afilando las espadas está muy bien y también esa idea ¿no? de que la calle es para mí es para vos digo no todo sí, esa... sí, sí. lo que decía antes es, es, es bueno la calle pero bueno a eso capaz también es un problema generacional este, yo me resisto a al análisis de que dice bueno, no, sí, las redes manipulan las redes y, y todos los medios yo bueno, qué sé yo, también ganó Alberto con las redes y los medios y bueno, y... estábamos todos a hablar el presidente en la pandemia y este, le decía a mis hijos yo, va a hablar el presidente mira después lo que fue no sé entonces, este qué sé yo eh, sigo creyendo que que bueno, que, que ahí hay algo, como cuando uno cree en el, en el recital en vivo, cuando uno cree en el, en el volumen, en la intensidad, en el cuerpo, en la transpiración, en el beso, qué sé yo, todas esas cosas, uh -huh. en, en juntarse en la calle. Está muy bien. Eh, Pero capaz no es así, eh. ojo, capaz de es eso, es... Váyanos más. Por ahí tenemos que armar un candidato. Y... <risa> no, no, eso no. Pero, no, no, es que, bueno, uno cree que... Sí, la fórmula, como decíamos también fuera el micrófono, no la tiene nadie. Pero, bueno, hay que intentarlo por los lados que uno cree que son, ¿no? Eh, además... Porque uno cree que, que donde uno se siente que puede hacerse fuerte, qué sé yo. Yo me puedo sentir fuerte haciendo canciones, cantando. Cada uno sabrá, pero bueno. Tratar de ser más profundo, lo más lo más mejor posible en, en lo que uno cree que, que tiene peso, qué sé yo. Además de la experiencia de, de música por necesidad de urgencia que hablábamos en el bloque anterior, eh, ¿te sentís como parte de un movimiento artístico que, que está pensando estas cosas, que se las está planteando, preguntando? Sí, con mi generación sí. Yo en general siempre me sentí muy cercano y siempre, bueno, el otro día... Eh, nos, aco nos acordábamos con eh, mi mujer Lore que, que ojalá me esté escuchando porque me dijo que iba a escuchar así que le mando un beso eh, la pandemia que murió eh, Palo, eh, Gabo y Rosario Blefari y entonces yo en general me pasa eso que los eh, sentía que se moría la mejor gente de nuestra generación los mejores exponentes de nuestra generación y no sé, entonces me puede gustar alguno más, uno menos, eh, pero son gente que nos hemos crecido así, eh, discutiendo, sobre todo a partir de, de los vicios de las multinacionales en el, la época del menemismo, no el, el, el robo que fue eh, los precios de, de los CDs, eh, sobre todo acá en Argentina, no vos viajabas, los discos salían 8, 11 dólares, y acá salían 23, 24 dólares, y Entonces todo el, todo el esfuerzo y el trabajo estaba puesto en, en generar uno de las propias eh, reglas nuevas, grabar el música. Ahí hay un separador que decían de sí, la música independiente está en la radio. Bueno, ese concepto nació en esa época. Eh, habrá sido el, el Napster, habrá sido otras cosas. Entonces toda nuestra generación para mí creció con eso y hizo de eso para mí un hecho activo. no no O sea... Las multinacionales son canónicas son sacan ocho en una época no sé quién dijo una vez que, que en 1986 84 que habían salido ocho discos de rock en el año por ejemplo entonces cuatro canales de televisión dos compañías discográficas qué sé yo lo más independiente era green bank así que imagínate entonces este bueno se, yo crecí construyendo eso y crecí detrás de esa gente que te nombré incluso los, los grupos más exitosos de nuestra generación que serían capaz Masacre, Catupecu y Estelares por ejemplo, bueno tienen algo propio nuestro también, yo lo siento así entonces toda esa gente yo no sé si es un movimiento no sé si, pero yo, yo siento que ese esa forma de, de pensar y de discutir la, la sigo encontrando con mis compañeros reincidentes con este... Eh, qué sé yo, un bueno, montón de gente alrededor, Valle de Muñecas en una época, mansa Flopa, eh, Bochatón, Mil Hijos, todos los, los chicos, cada uno, eh, qué sé yo, este un montón, un montón de gente, bueno, yo lo siento así, qué sé yo, cómo uh -huh. sentirán los chicos ahora del, del trap, que, algo que, que tiene una entidad enorme que es parte de, de un movimiento, que es parte de algo más grande, qué sé yo, yo siempre sentí eso. Bien, eh, nombrabas recién la historia de Reincidentes, te vas a volver a juntar con, con el proyecto de Santiago Pedroncini sí. este, el próximo 3 de mayo en el CAF con sí, los tuchistas. Sí, gracias por el agite, con, sí, sí. Contame un poco eso, cómo se dio ese, ese ese reencuentro, digamos, si bien están caminando juntos hace un tiempito. Hace eh. años, toda la vida, y así seguiremos. Eh, pero sí, el conjuro de las cumbias tristes es un grupazo que armaron con eh, Barbie y... Eh, Y este bueno, van a tocar en el CAF, vienen tocando desde el año pasado, creo que también debutaron en el CAF con el viento Y y este y con los techistas del apocalipsis, debutamos en mayo del año pasado, así que bueno, ahí anda Así, así que tal vez nos juntamos ahí en el CAF, que es hermoso ir al CAF, a mí me encanta, así que pueden venir Podemos decirle a la gente que, que venga. Lo podés cargar en la agenda revuelto que es Pero libre gusto, y gratuita, claro sí. y, y lo vamos agitando por acá. ¿Y qué, qué dirías del proyecto? Sábado 3 de mayo a las 8 de la noche. Perfecto. ¿Y qué, qué dirías estéticamente de, de, de chistas? ¿Qué es? Bueno, son muchas cosas. Eh, en principio es una traducción de un, de un formato eh, que yo venía haciendo eh, de pospandemia, de de un formato solista de, de un recorrido de, de canciones de, de potem que la pequeña orquesta cover solista bueno una traducción a un, a un formato nuevo a veces somos dos guitarras y dos bajos a veces somos este 3 y 1 y ahora vino pablo libera en percusión y los músicos son eh, el topo vergara que toca guitarra canta y y acústica y el bajo también, eh, Pipa de la Mea bajo y Mateo Audino guitar. Sin batería, sin sin batería. Pero ahora está Pablito Olivera haciendo la percu. Ah, mira. Así que bueno, este eh, este el que viene va a ser nuestro segundo show juntos. Muy bien. Este, bueno, además de, de este proyecto, cada tanto haces otras cosas como juntarte a eh, hacer como dos extraños. Se Estuvieron hace poquito en JJ, ahí con Martín Rodríguez y sí, divino Martín, con el señor Tinta Limón. Señor Tinta Limón. Este, y además vas tocando en algunos lados, por ejemplo, hace poquito tocaste en el Ahora Palacio Libertad, este en un el homenaje, a, en el S.C. <risa> este, en eh, un homenaje a Llorio. Este, y ahí te despachaste con con una versión de Gil trabajador, uno de los clásicos de Hermética, si tenés ganas de, pues, si querés decir algo y después tocarlo. No, no, estuve muy contento de, de, de hacer eso, este, no, no soy metalero eh, y, pero me gustaba me gustaba conectar con eso con esa ganas de meter el dedo en la llaga que tenía I Iorio todo el tiempo. Eh, o sea, ¿viste como los chicos que cuando no pueden cambiar algo, lo rompen. Eh, o cuando no le gusta algo, se enojan y... Bueno, entonces, eh, parecía que yo era así, pero eh, si uno... Bueno, se rompió a sí mismo también así, y pero si uno eh, piensa, bueno, pero eh, capaz no, no supo qué, pero está, tenía razón enseñar algunas cosas. Entonces, eh, además era el 2 de abril, bueno, era como una movida enorme. Yo le digo ese capo que que también estaba estaría bueno que, que se haga bueno que hagan otro otro otro centro cultural igual de ambicioso que lo hagan enfrente uh -huh. que hagan otro es como los españoles que venían y ponían la la iglesia arriba del templo no no se hace eso ya estaba esto funcionando hagan otro con igual ideas y ambición eh, como como tenía como sigue teniendo que toda la gente que lo sigue Eh, moviendo y trabajando El la CSK, es hermoso y bueno, ¿qué va a ser? De quieren cambiar el nombre, bueno, le han cambiado el nombre, pero hay que tienen que hacer otra cosa si pueden, que yo, ojalá puedan. No uh -huh. creo. Este, bueno, algo de esa rabia de de Iorio que también necesitamos para, para seguir este caminando, me parece. Gil trabajador, Juan Pablo Fernández. Vamos a ver cómo sale, ¿eh? Vamos a ver cómo sale. El del vino artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal Masticando esta siniestra heredad eso estoy en mi ciudad natal orando sangre el antojo de un patrón por un inicio sueldo con el cual no logro esquivar el brago amargo de este mal momento mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo que Trabajador niño trabajador niño trabajador vecina que duermes aún de la cuna hasta la cuna trapeado del rumbo a seguir por ignorar que no existe el fi Pel que escapar De pache o a la paternal de donc sudantres de febrero Mil amigo con el corazón. Cantar esta canción Para atravesar El trago amargo De este mal momento Mientras el mundo Policía y ladrón Me bautizan mundo Trabajador Trabajador Trabajadú Excelente Dedicado a la CGT quizás <risa> Nos reímos un poco, este este equipo que hace que hace Revuelto Radio, eh, edición y operación de sonido Ulises Violato, la dirección de streaming de Facu Martínez Gort, la operación de cámaras de Nati Grancela, las redes las maneja Cintia Arevalo, el diseño y la página web son obra de Lucho Lacana y la producción general de Flor Meluso, a todos ellos y ellas les agradecemos por esta deriva y este después de mi ley al que le quedan todavía 15 minutos. Vamos a hacer una, una pregunta, aprovechando y, y todavía sonando que el trabajador. Eh, y la, la pregunta me, me interesa, nos interesa especialmente de tu mirada, tu recorrido. Eh, le pongo este título, ¿por qué luchar? Y trato de justificarlo. Eh, me da la sensación que cuando miramos la historia reciente, de la décadas de 50, 60, estaba más claro qué se luchaba, qué sueño estaba en juego y actualmente, pero te lo pongo en consideración, esta democracia pareciera estar lejos de quien toma las decisiones. Por ejemplo, antes hablaba de, de megaminería, no pareciera que el gobernador de la provincia de Catamarca ni siquiera Milei tome la decisión respecto a la megaminería. Pareciera que es una decisión ya tomada. Claro. Entonces, vuelve la pregunta y entonces, ¿por qué luchamos? Y porque capaz eh, como decíamos antes, capaz como decíamos antes eh hay no sé, hay cosas que están que son parte de nuestra cultura, que es este disfrutar de del aire, de las cosas que de los ríos, no sé, Mendoza ni hablar. Mendoza, los por ejemplo, eh, que también han detenido a manifestantes y antimineras y, y semanas los tuvieron detenidos, algunos con torturas y golpes eh bueno, es un paraíso ¿no? no sé si has ido a sí, sí, sí. una cosa entonces, desde acá capaz no, no es, es obvio que tenés que luchar por eso quizá, bueno, pero bueno si lo liqueás con las luchas de la Patagonia rebelde, bueno, es siempre la misma lucha este el trabajo eh, las condiciones dignas de vivir las condiciones de, de agruparse eh, los recursos naturales sí, supongo que habrá que me cuesta me cuesta Está bien, todo el mundo lo hace, como diciendo, bueno, como que hay una crítica ya a la democracia en sí, porque se ha vaciado de contenido. Yo, como vengo del, del final de la dictadura y para nosotros fue como una primavera eso, capaz, después con el tiempo nos hemos decepcionado con tantas cosas, pero bueno, me sigue pareciendo que, que está bien seguir pensando que que todavía bueno se puede pelear por construir eh, consensos distintos que la gente pueda tener acceso a los votos, que yo, no sé, sigo no sé, debe ser un poco naif, pero me parece que todo el tiempo estamos negociándolos no sé, hay, hay luchas chiquitas y luchas más grandes, no sé hay gente que lucha por un comedor y, y ese tipo se la juega todos los días y, y cocina y hace las compras y recibe más gente y no le alcanza recibe más gente y no le alcanza que yo y otros pelean por no sé es injusto cada vez es más injusto y tenemos el 50% de pobreza o casi 60 ahora dicen que ha bajado te imaginas este no no, no, no sé yo creo que se, se lucha en todos los frentes en muchas cosas no sé quién puede amalgamar ha habido muchas decepciones también muchas decepción eh, o por lo menos yo la siento así no sé ahí hay gente que que le escucha a cristina y siente una ilusión que, que yo no siento y bueno capaz hay que hay que acompañar a la gente que dice que sí y volver a creer en, en, en empoderar eh, algunas personas que creemos que nos van a defender contra otros intereses de afuera por citar a Iorio, qué sé yo pero bueno qué sé yo no sé en una cuando yo era chico en la dictadura eh, eh, los de afuera nos ayudaban o mucha gente de afuera nos ayudaba Este, claro, otros nos venían a, a esquilmar, pero bueno qué sé yo no sé, no sé, yo seguiría peleando por lo que cree cada uno y, y por algo no sé, sigo creyendo en, en, en fuerzas eh, más colectivas grandes que que la que las cosas chicas de uno, por, por eso a veces me preguntabas antes por lo de la guitarra y las cosas y que no sé, a mí, pierde sentido eso solo tomo como un, común una reflexión lo, lo que hacemos como al cantar como quien se pone a pensar en voz alta algo eh, pero el trabajo es otro que se llama el trabajo es como decíamos antes el comedor la lucha los piquetes eh, eh, no sé los sindicatos eso es pero bueno así desde es, es de ellos y nosotros la como se dice también la grieta es entre pobres y ricos, esos eso es. Sigue siendo esa lagrita. No se sé si tiene sentido ponerle nombre a, lo, a los compañeros de payata Detenidos, Mauricio Cornejo, Federico Soria. Muy bien. Recién hacías referencia a, a, a lo que viviste con el retorno de la democracia después de la, de la negrísima noche que fue la dictadura. Preguntarte si en esa memoria política, ¿qué significó para vos? Nosotros somos muy dos miluneros aquí. ¿Qué significó para vos el 2001? El eh, 2001 no fue hermoso, fue, claro, era eran las cosas en la calle. Era, era estar ahí, eran, eran muchos sueños, era imaginarse otra cosa también. Y era que caiga por nosotros y ponen el estado de sitio y salimos a la calle. Eh, esta, el estado de sitio. Eh, no sé, para mí fue impresionante, por supuesto. Eh, Además, estaban Alberto Márquez, que era el padre de una amiga. Eh, bueno, cosas cercanas, siempre hay algo cercano que que te inhibe, que te quiebra las piernas, que te dice hasta acá, más de acá no, más de acá no, más de acá no. Y bueno, hay que seguir, qué sé yo, hay que seguir. Pero para mí fue, bueno, una sensación hermosa. Y seguramente por eso eh, muchos nos ilusionamos con algunas eh, cosas de, de, de Néstor o del kirchnerismo, que yo, bueno, eran como hijos de ese 2001. Después, bueno, hay otras formas de, de explicar este... Pero bueno, esa recomposición de, de lo público, del Estado, de, de lo que había sido el post menemismo para nosotros era lo mismo, la alianza y el menemismo. Eh, entonces, este incluso había sido una decepción grande el, el frepaso, qué sé yo. Uh -huh. Que seguramente cualquier persona este de mi edad, o de un poco menos de edad que yo, se burlaría a mí, como si vas a creer en eso, socialdemócrata. Pero... Pero bueno, son como formas, vas traccionando, vas corriendo. No sé. uh -huh. El martes pasado con con Luis Amola sentado en esa silla, pensábamos que esa agenda popular que marcó el 2001 fue de algún modo la que nos permitió, digamos, un estado de bienestar general, porque de algún, el sí, gobierno sí. que vino tuvo que tomar esa agenda. Tuvo que tomar ¿no? esa agenda. Claro, ¿te acordás de la encuesta nacionales de la pobreza y la y bueno, los ANSO, la CTA, de bueno, todos esos esos mecanismos que eran como correrse del, bueno, el, el discurso propio, el, el primer discurso de apertura de sesiones de, de, de Néstor, impresionante también, lo escuchás y te dice, obvio que está tomando todo eso que dice, después, mm. bueno, qué sé yo, algunas cosas del, propias del Estado se van, se van corriendo a la derecha un poco, bueno, qué va a ser pasa eso. Y nunca dejaron de estar los fachos, y hay canciones que hablan de eso, como el pan del facho. Y es que lo tenemos adentro, el facho. Pap. A ver, ¿cómo sale? No. <coughs> de siempre el facho hace pan el mejor que comiste ya sabe que le volves a comprar te recuerda el de Ferrol te habla de la subversión y me vuelves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 Corriente El facho Hace pan Gusto a lágrimas De infancia En la boca Que te vuelve A silenciar Que el mundial Le dio razón Y él te explica Su talión Y me vuelve El arma al cuerpo Y quiero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 otro por venir, y otro por venir, y otro por venir, y otro por venir, y otro por venir. Ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Juan Pablo Fernández, El Pan del Facho. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá en Después de la Deriva, Después de mi Ley. Este, charlando de estas cosas incómodas eh, que una vez más no tenemos la, la fórmula mágica ni la receta para resolverlas pero creemos que charlando, pensando y accionando y también con arte eh, tal vez encontramos ahí lo, las grietas y, y las salidas en la primera parte de este programa al que le quedan tres minutos eh, estuvimos hablando sobre Atanor a un año de la, de la mal llamada tragedia la previsible situación allí con la explosión de esa fábrica de agroquímicos Eh, un pueblo amenazado como tantos pueblos de este país Por el extractivismo, por la violencia de arriba eh, Y ahora, bueno, completando esta esta hermosa noche con vos, Juan Pablo Muchísimas gracias por estar por acá Bueno, gracias Sergio, gracias Guillermo bueno, Para Exacto. todas y todos acá y la radio y, y, bueno, y recordar que entonces, para escuchar estas y otras canciones 3 de mayo, junto al club de... Del, perdón, al conjuro de las cumbias tristes Exacto eh, En el CAF En el CAF, sábado 3 de mayo perfecto, nos esperamos ahí allí estaremos, Guille, ¿querés eh, cerrar con algo? no, no, que en la reunión que hicimos en San Nicolás en torno al tema Tanor nos esperó la música, ¿no? el rol que tiene la música que, que Juan Pablo muy modestamente le no sé si le, le arrestó pero la puso en un contexto que, que está bien que políticamente ocurra pero que está mágica, ¿no? cuando cruza sí. es lo más lindo que <risa> este ¿y, y sirve? Uf, ah, no <risa> Hay que seguir mirá, mirá, mirá, mirá, mirá se... dónde estoy acá <risa> Hay que seguir tocando entonces Sí, hay que seguir tocando, que seguir grabando cosas, sí. hay que seguir haciendo cosas ¿Están grabando discos con los techistas? Sí, estamos grabando lo que venimos tocando, hay cosas nuevas, cosas viejas Temas de hace 30 años, temas de, eh, de hace un año, bueno, nada, muchas cosas, estamos muy contentos y está quedando increíble ¿Y cómo cómo te escuchas vos a, a ese Juan Pablo de hace 30 años? No sé, no sé, este yo me escucho distinto, yo me escucho distinto. Uno cree que no cambia y que cambian los demás, pero pero yo me escucho distinto. Eh, hay cosas que, que me gusta hacerme cargo de mirar hacia atrás y traer eh, las cosas que estuve trabajando y haciendo. Y, pero además este los chicos, la, la banda es tremenda, entonces es muy probable que, que hagamos esto como como un precalentamiento también de, de cosas nuevas, del disco nuevo. ¿Y te cuesta reconocerte en esa en ese repertorio anterior, digamos? No, no, al contrario, más lo vengo tocando hace un montón, desde la pandemia, como tres años tocando eso, no a mí me encanta, me encanta, me gustó mucho, sí, yo le digo traducir, pero traer algún formato nuevo, cosas que, que bueno, qué sé yo, ¿viste? la gente te dice, hey, cuando se juntan los yo entonces, bueno, Esa es una magia que, que hubo que habrá y que bueno, alguna vez este este que queda queda para eh, nosotros cinco pero pero cada uno el vínculo con nuestros temas y, y como decíamos antes encontrarse con no sé temas de otras personas que yo y, y traerlos y, y apropiárselo. no sé si vamos a tocar Gil trabajador pero pero seguramente un montón de cosas vamos a empezar a, a tocar y puede suceder ese reencuentro de residentes yo creo que ya no porque pasamos muchas cosas, muchas idas y vueltas, pero pero bueno, la, lo más lindo es como lo, lo que nos devuelve la gente, y con Potenkin lo mismo, este no sé, son como cierres, son como, son como épocas, y está bien que sea así, que, con Residentes tocamos casi 18 años y con Potenkin 15, así que dejamos un montón de discos, un montón de, de proyectos, de amigos, de situaciones, qué sé yo. Así que ahora estamos vamos acá. Bueno, seguir sonando. Muchas gracias de las noches chicos, y quédense en Revuelto Radio. Eh, esto que parece streaming es radio y nos seguimos escuchando por aquí. Gracias. Bye.